De a d o n a c en esta mañana, a este pueblo que me escucha, que estará atento a toda palabra que salga de mi boca para escucharla y obedecerla. Shema Israel, vos s e s t á s amado. En e s t a para allá, vamos a esperar que la persona ocupe su asiento. ¿Se escucha bien? Voy a v e c i、si, r bueno, va bien. En e s t a para allá, hay muchas. Por favor, los caballeros de la primera s dos fila, s para que puedan ir atrás. d e c í a pues, que allá para allá hay muchas enseñanzas que podíamos extraer. Para ser aplicada en nuestra vida. Hablamos de la atención, ¿verdad? Vamos a poner atención. Para que la bendición nombrada, echada, se cumpla. Deseo s e l e s c i o n a r la porción, el llamó. Verá de, de la Torah, en、eh, donde menciona lo siguiente: capítulo 18, versículo 6 al 8. Dice: Está escrito, si un levita. Que viva en alguna de las ciudades de Israel, respondiendo al impulso de su corazón, se t r a s l i a r a al lugar que el Eterno haya elegido. Podrá ministrar en el nombre del Eterno, su Dios. Como todos los levitas que sirvan allí. En la presencia de Jacén recibirán el mismo beneficio que ellos, además de su patrimonio familiar. Como muchos saben, que nuestro rey David dividió el sacerdocio. En i t i clases u a t r o c o u órdenes, cada una de las cuales recibió un horario, un tiempo para, específico para ministrar en el templo. Cada levita, según su clase, debía subir. En ese tiempo prefijado para ministrar delante del Eterno. Sin embargo, si, si en el corazón de un levita hubiese un hambre muy especial por Hashem, se le permitía subir a Jerusalén, al templo. Y o f i c i a l allí, aún fuera de su tiempo, aún fuera de su calendario. Esto permitía a los sacerdotes y levitas servir al Eterno más allá de la letra de la ley, más allá de, el, de su t deber a fin de saciar su hambre por Hashem y sus deseos de servicio. Si presten atención, muy bien, más aún, van a darse cuenta, amados, que esto nos concierne a todos. Aún en el caso que este levita que subiese a Jerusalén durante los días de los grandes, las grandes festividades como Don Cherubá, Don Quipú, Shukot, se le debía permitir hacerlo. fuera de su turno y recibir su parte en, su, en las ofrendas p e r t e n e c i e n t e a sus hermanos. ¿Cuál es la razón que, que está detrás? ¿Cuál es la razón que Hashem no debe ser servido únicamente dentro de un calendario fijo? Si todos,、eh, perdón, si todo el tiempo que haya en el corazón de sus hijos un celo por él, una pasión por él, independientemente si está bajo obligación de hacer o no. A usted se ha sino algo, está en la obligación de hacerlo. Si tiene hambre de asedio, hágalo. Aunque esté fuera de l u s u Sardesia. Los judíos, los que estamos en el sitio, podemos entender muy este pasuk de la Torah porque, en cierto sentido, cada uno de nosotros, Mientras estamos fuera de las tierras de Israel, somos levitas. ¿En qué sentido? Recuerden que una de las características de los levitas es que no tienen herencia en las tierras de Israel. Su herencia es el tabernáculo, es Hashem. Pues bien, en el exilio estamos sin la, sin la bendición de las tierras de Israel. Y por lo tanto nos encontramos en el mismo nivel que los levitas sin herencia de las tierras. ¿Aló? ¿Lo ven? Por consiguiente, Cada uno de, de ustedes, cuando dejando a un l a d o por un tiempo sus trabajos y negocios cotidianos, se dedican a servir al Eterno, se dedican a visitar a un enfermo o tomar el cuidado de los ancianos, de visitar a los ancianos. Ya que ellos no tienen protección, porque muchas veces lo dejan en las casas de ascenatura y, y se olvidan. O de que usted cubra a un desnudo, o, o, o también causar que un niño ría de nuevo. Un niño con alguna enfermedad terminal, psicológicamente cambia y cuesta r e í r s i usted hace que ese niño ría, está haciendo algo maravilloso. O que un joven, en esa turbulenta vida que lleva, Por su juventud, el ímpetu que tiene la fuerza, hay en, en usted un buen consejo para dejar esa vida que lleva d e s c a r r i a d a Eso es bueno, amado. Está asumiendo usted un, un nivel o el nivel. de servicio de un levita que ministra al eterno sin otra paga que el honor del servicio mismo. Este servicio que hacemos a un nivel levítico causa que en el exilio los hijos de Israel podamos experimentar una a t r a c c i ó n especial por canción. De hecho, cuando un levita, perdón, cuando,、eh, cuando Levi nació, su nombre estuvo asociado a, a una idea, a, a la idea de a t r a í d o y unido a. Si vamos a Eh, en aquel momento, vamos a, a la Torah á e en BFG 29, 34. Cuando en aquel momento ella concibió, le, le vi que dice: Otra vez concibió el Dios a luz a un hijo y confesó: Esta vez mi marido quedará unido a. Mi, porque él ha dado a luz t e s t i g o s por lo tanto, llamo su nombre Levi. ¿Qué significa Levi? Viene de la raíz y la B, cuyo significado literal es c o n e x i ó n Pero no una simple c o n e x i ó n sino c o l e c i ó n Convención a, a la semejanza del Eterno. Es decir, un nivel de conexión que une el corazón de una persona a otra persona. Ser un levita es por lo tanto, es por tanto estar conectado de una manera única al corazón de Jesús. Amén. Recordemos que en el judaísmo se enseña que cuando un judío decide servir al Eterno de todo corazón, tal in, intención actúa como un catalizador. De la santidad del Eterno, hasta medida que es considerado como igual a la santidad de la posición única dada al joven Galob. ¿En qué sentido? Que así como el sustento. En la expresión m á x i m a la porción, la porción del c o e n es el eterno. Así, cuando servimos a Hashem sin otra motivación terrenal, nuestra herencia entonces es solamente Hashem, y en este sentido nos constituimos en levitas. Cuando tu hambre por Hashem es así de intensa y decides servir al Eterno, sea que te toque o no te toque, sea que te llamen o no te llamen, sea que estés en el programa o, o no estés en el programa, eso da a tu alma. Un nivel de servicio igual a lo s g u a n í n a los sacerdotes o limitas. Raf,、eh, el apóstol Pablo, Raf Saúl, se refería a este tipo de servicio cuando decía a Timoteo, A tiempo y fuera de l tiempo. Y cuando servimos al Eterno, sin tener en cuenta la recompensa de la tierra, la herencia de la tierra, este nivel de servicio produce un gozo, una sinjar. Un acabor, honor y una que usa, una santidad en el servicio que hacemos, que no es posible, excepto en estas condiciones. Bien. Quiero tomar otro punto. Como recordamos que recién estamos entrando en el sexto mes de nuestro calendario bíblico, conocido por m u c h o como el mes Elul. Entonces recordamos que en este, en este es un mes muy especial. ¿Por qué especial? Porque es la antesala del séptimo mes cuando t e n d r á lugar las últimas tres fiestas, grandes fiestas anuales, que el Eterno directamente nos confió. j o n Tesloá, j o n Gipur y Sukort. El Ur. El sexto mes de nuestro calendario es visto en el judaísmo bajo la metáfora y la voy a contar de un rey que sale al campo para saludar a su paisano, a sus súbditos, a sus súbditos, ¿verdad? Mientras. El rey está en el palacio, en su palacio y en su trono. En, en entrar a verlo, visitarlo, es muy difícil. Hay que hacer una cita con mucho tiempo de anticipación y tenemos que esperar a que se nos conceda la cita. Y es debido al rey, debido a sus、eh, funciones reales, un rey va a tratar exclusivamente con otros de su nivel: príncipes, reyes, embajadores, etc. Es casi imposible conseguir que un simple ciudadano. Tenga audiencia con su rey. Pero en el mes de Eur, dice nuestro sabio, el rey abandona su palacio, baja de su trono y sale a, a pasear por los campos y a, a estrechar las manos de sus paisanos. Allí no hay grandes protocolos que seguir. No hay citas especiales que debemos de conseguir para tener una audiencia. No hay grandes largas colas. El propio rey se introduce en el campo. Y abraza a sus súbditos en un encuentro informal y repuesto de fraternidad al mismo nivel del campesino. El UR, el mes El UR, Es un mes entonces donde se enfatiza la gracia del Eterno de una manera muy especial. Es un mes donde podemos servir a la sanción sin el protocolo de las 24 clases órdenes establecidas por el Rey, el rey David. Un mes donde todos, todos pueden expresar, entender su mano, expresar sus deseos, abrazar al rey y compartir sus sueños, sus deseos, expresar aún más su amor y cariño. ¿Qué significa esto, amados? Aunque Hashem siempre nos oye, cuando nos acercamos a él apropiadamente, cubierto con la justicia de m a s í a c en estos días, Es como más fácil tener acceso a su presencia. Este es un mes donde debes tomar ventaja de la cercanía de nuestro Dios. Debido al calendario que Él nos ha dado estos días, tu oración. Subirá mucho más fácilmente. Tu servicio será mucho, o el servicio hecho será mucho más fácil. Nuestras obras de justicia ejercidas más fácilmente. Y estas son. Las tres cosas que nos habló Jesús, Jesucristo para otros. Jesús dijo, habló sobre esto. Debe, por lo tanto, amado, ser incrementadas en estos días. Tres cosas. Una, cuando haga obras de justicia. s t e d á acá. Jesús dijo: cuando oís, cuando o e m o s ¿cómo que se hará? Jesús va a ver el día de lunes, el día de oración, así, respecto de, de gente. Y por q u e s e r á De su abismo, cuando a y u n e s Así pues, el ayuno, las oraciones y las obras de Sedakán, las buenas obras, deberán ser incrementadas en estos días, cuando el rey sale al campo y nos prepara para recibir las últimas tres fiestas. d e l a ñ o que se nos acerca. Cada uno de ustedes debe tomar ventajas de esta bendición y, como lo evita que servían fuera de turno, ir más allá de su deber, ir más allá del programa escrito y servir al Eterno con corazón. Desbordado de amor por é l y p o t r e s í a Mosés dice, la c a n a o la Torah, dice que comenzó su aborda, r su servicio a Jacén en el mes d e j u l i o llamando al pueblo a prepararse. En el, en el, perdón, en el, el ayuno, el primer día del mes e y u l y concluyó en el día de Yom Kippur. El día de perdón. Masías también comenzó su servicio a h a c e r en el mes e y u l Llamando al pueblo a prepararse en arrepentimiento, ¿se acuerdan? Así arrepiéntense. De un arrepentimiento sincero para, para recibir el regalo de la edad, de la era mesiánica. El por medio de l Mashiach, de Yeshua. De Jesucristo, que las cosas secretas de la t o r á comenzaron a ser reveladas a los hijos de Israel. Jesús inició la edad m e s i á n i c a la era m e s i á n i q u e que irá en ascenso hasta su plena manifestación con m a s h i a c Ben David. En el judaísmo tenemos un concepto, obtenemos el concepto de quillán Torah, es decir, la adquisición de la Torah. Yeshua nos dijo, es cuñar la Torah, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Quillán Torá es un concepto sumamente importante. Piensen esto: ¿qué significa adquisición? ¿Qué significa adquisición? Una adquisición se hace festivo cuando un gesto es transferido. De la propiedad del vendedor a la propiedad del comprador. Así pues, el objeto del dueño.、Eh, el, el, objeto, perdón, el objeto cambia del dueño, pero el objeto mismo permanece intacto. O sea, lo que quiero decir es que yo. Tengo este, esta Biblia y se la vendo a usted. Ahora es suya. El libro es el mismo. La Biblia es la misma. Pero el duelo ha cambiado. El s es diferente, o diferente es el otro duelo. La actualidad no cambia. Es la misma de siempre. Pero debemos adquirirla. ¿Quién me está siguiendo? ¿Quién me sigue? Es decir, antes de Masías, las cosas secretas del Eterno, escondidas en el Sistema, eran conocidas solamente por algunos profetas. Incluso, alguna d e esas cosas, ni siquiera los profetas, Las conocieron. Pero Masías abrió una nueva edad para Israel, la edad mesiánica en la cual estamos. En la edad mesiánica, todo el mundo deberá tener acceso a la Torah y a sus enseñanzas. Esto comenzó con los apóstoles. Especialmente aquellos designados por Mesías para ir a las naciones gentiles y darles a conocer el, el misterio de Jesús. Como está escrito en Efesios, capítulo 3, versículo 4 al 6, que dice: Misterio que en otras generaciones. No se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado por j e s ú a el Espíritu, a los apóstoles y profetas. Y Rafsaúl asevera esta verdad. Dijo también en 1 Corintios 2, 9 a 10. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni mente alguna concibió, son las que el Eterno ha preparado para los que le aman. Ahora bien, el Eterno nos ha revelado esto por medio de su r u g a por su espíritu. Así pues, amados, como decía. Con el Mesías, el servicio de dar a conocer la Torah, el mundo comenzó ya. En, en anteriores generaciones, solamente、eh, ciertas posiciones, o, perdón,、eh, porciones de la Torah fueron reveladas. Pero las cosas profundas de la Torah y de, del Mesías fueron reveladas, fueron accesibles o reveladas solamente a los p ó s t o l e s Ahora ha llegado el momento de darlas a conocer a todos los hijos de Israel y a los justos y a los justos de las naciones. Por dos m i l a ñ o s por dos m i l a ñ o s hemos estado con Torah y con, el, y con el Mesías. La hora ha llegado para que cada judío conozca el misterio de Dios, el misterio del Mesías, Yeshua, y sea h instruido en las profundidades de la Torah con el Mesías, Yeshua. Cuando m a s í a s h Ben David, el Mesías triunfante, aparezca en las nubes del cielo, en su segunda venida, con gran poder y gloria, entonces él completará la tarea y causará que todos los grandes, Todos, grandes y chicos, conozcan al eterno a tal magnitud que no tendremos necesidad de maestros, porque todo lo conoceremos desde el mayor al tal menor. Ahora, ¿cómo será eso? Masías nos hará adquirir la ciudad. Es decir, el conocimiento que Mashiach tiene de Hashem y de la Torah nos e r á traspasado para que cada uno de nosotros sirva a Hashem como un levita. Cuando esto ocurra, no habrá necesidad de Mashiach. Como intermediario, porque el Padre mismo nos ama y tendremos acceso directo a Hashem. Así que, concluida su obra, como nos ha enseñado el apóstol Pablo, Raf Saúl h m a s í a s le ha de entregar, entregará el reino al Eterno para que Hashem sea todo. Y e n t o s para que esto ocurra, amados, tenemos que aprender el secreto de adquisición de la santidad de Mesías. Dígalo todo, amados, adquisición de la santidad de Mesías. Buenamente, s i ó la santidad de Masía, amén. La santidad de Masía puede ser transferida sin sufrir daño a c a d hijo de Israel. Para que e s t e a m o s elevados al nivel de santidad de la. Posición del condenador. Así como el Eterno causó que el a r u a de Moshe fuera dado, fuese dado、e、impartido a los 70 ancianos. ¿Para qué? Para capacitarlo en, en qué? en su rol, qué? como jueces de Israel. Así Hashem puede tomar el espíritu de Masías y transferirlo a cada judío para que l así, chifa a del m a la imagen de Masías que está dentro de nuestras almas sea despertada y transformada en un fuego sagrado que nos traiga finalmente la rendición. por la mentira. Y por falta de esto, el m a s í l l a no ha llegado. Estamos retardando la llegada de l m a s í l l a Aunque oigamos, en los tiempos finales estamos en los tiempos finales. Pero si no cumplimos con esto, el m a s í l l a no puede llegar. El mes Elur es un mes excelente, amado. Es un mes excelente para enfatizar estas grandes verdades mesiánicas. Como sabemos, cada mes de nuestro calendario bíblico está asociado ciertos conceptos claves que tienen que ver con la redención final. El concepto asociado con el, Ur, el mes Elur, que es el mes de énfasis en la importancia de, de hacer qué cosa t e s h u v a de hacer arrepentimiento, tiene su concepto clave también. Se le conoce como Nishahom. Nisaham es victoria. Cada uno de nosotros enfrenta una sella batalla que mantenemos, amados, en santidad. ¿Sí o no? Es una, mantenemos una batalla por mantenernos en santidad delante del, del, del Eterno, delante de nuestra familia. Delante de nuestra comunidad, aquí nos comportamos de una forma, pero ¿qué pasa? Esa lucha allá en la calle, o en nuestra propia casa, nos comportamos diferente. Esa es la lucha que tenemos. Cada uno de nosotros libra su propia batalla, y en sus Propias circunstancias para vencer la mala inclinación, como llamaba Pablo, el hombre viejo, el hombre de pecado está escondido en nuestro miembro amado. La mala inclinación, e l d e se dejará, está escondido. En cada miembro de nuestro cuerpo. Masías vino para darnos victoria. Nisajón, sobre nuestra mala inclinación, sobre el Yese Hará. A muerte de Masías sufriente, Yeshua v e n Yosef. Significó la muerte legal de la mala inclinación, de manera que ya no sirvamos más al pecado, sino a la justicia. s a ú l Pablo decía: No rinde pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que o b e d e c á i s en s u s Concupiscencias, sino presentados vosotros mismos al, al Eterno como vivos en entre, de entre los muertos. ¿Quién es el muerto aquí? La mala inclinación. Ella se hará nuestro hombre viejo. ¿Quién es el vivo aquí? El hombre diseñado por el Eterno para cada uno de nosotros en santidad y en justicia. Amado, como un levita que sirve al Eterno fuera de su calendario, fuera de su tiempo, con un corazón para que se haga. Para el Eterno, que va más allá de lo que le pide para t e r m e n a r y hacer su voluntad. El mes e u l es un mes de Nisajón, de victoria, amado, para cada uno de nosotros. Si aprendemos a transferir la santidad de Mesías a nuestras vidas. Solamente así se cumplirá el deseo original de nuestro Padre Celestial, que seamos un reino de sacerdotes y gente santa. Para entonces, no solamente los sacerdotes, los Kuanin, serán los únicos. Que te dan acceso al lugar santísimo, sino que todos seremos elevados por, Masías, por el Mesías, por Jesús Cristo, al nivel de santidad de la posición dada al c o v e g a d o r para que entendamos lo que fue escrito en Relación, capítulo 1, versículo 6, que dice: al que nos hizo reyes. Y sacerdote para Dios, su Padre. Entonces, amados, fine, fine, finalizo mi intervención como enseñó nuestro Masía, s j e s h u a Al Eterno sea la gloria, el poder, el poder. La honra por los siglos de los siglos, amén. Amados, Es、eh, mi más sincera, en mi más sincera oración que. Este mes de e u l que es el s i e n e s t a m o s comenzando, creo que estamos en el mes e l día siesta, ¿no? Aparentemente, una semana que comenzamos con el mes e y u l sea un tiempo, amado, donde cada uno de ustedes experimenten una elevación de sangre. 私たちのために、私たちのために、私たちのため e 私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちの En verdad que es mi deseo. Cumpliéndose eso así, vemos que todo ha de moverse mejor. Hombre, mi hermano Abraham, mejor imposible. Y en la medida que hagamos esto, Y experimentemos esto, el Eterno nos enviará a m a s í a s ven David, el Mesías triunfante, para completar la obra que está aún inconclusa, porque la obra no está concluida, amado, sino viene por segunda vez nuestro m a s í a c h e s h Jesucristo, el Mesías. Pueda a m a d o s tu servicio al eterno, no es que sea que tú tengas que subir acá al, al, a la mi mar. No es que no sea, no es necesario que tú pertenezcas al grupo de, de oración y adoración. Tampoco、no、es que sea un músico. En tu l o、no、estás, en tu casa. Puede tener un servicio Eterno. Y este servicio es un nivel de santidad. Allí donde nosotros no te veamos, pero Jacén sí te ve, si estás o no estás en santidad. p u e d a entonces tu servicio al Eterno al tener esa entidad y compromiso causar que m a s í a s que m a s í a s el Mesías, m a s í a s nos sea enviado pronto en nuestros días. Amén. Shabbat Shalom.